Bueno Pali, está lloviendo en Santa Rosa, va a llover durante la mañana, eh, así que si tenés ropa afuera entrala, si tenés la bicicleta fuera, entrala. Y bueno, si tenés que andar en auto, andar con un poco más de cuidado, como siempre decimos, con un poco más de paciencia, y si te podés salir con un poco más de tiempo, porque la ciudad va a estar húmeda por estas horas. Mm. Eh, once y media de la mañana va a haber una conferencia de prensa que nos parece importante para conocer la situación de trabajadores y trabajadoras de rentas. Ah, mira. Desde Ate van a hacer una conferencia para contar la situación porque parece ser que el conflicto revivió de, por estas últimas horas. Desde los trabajadores no quieren hablar, quieren quieren que lo hagan directamente los representantes mm. gremiales y es por eso que hoy once y media Ate hace una conferencia para contar las novedades de, esa, de ese sector del de la administración pública. Eh, hoy hay, hay sesión del Consejo deliberante. Así que vamos a estar vamos a estar con eso eh, y también se está moviendo parte de la militancia de la lista celeste que está eh, con ganas y con cierto cierta incertidumbre de lo que puede llegar a pasar el 23 de septiembre en las elecciones de la de la cpe mm. te digo porque nos han llegado información y también directamente mensajes directos de la militancia de la de la celeste que han recibido Eh, mensajes, este eh, banners, flyers eh, y todo tipo de, de mensajes de publicidad de la acción cooperativa que es la lista opositora a la Celeste y pretenden desde la militancia de la Celeste salir a decir o a contar lo que tienen que contar y sobre todo a militar por la lista Celeste. Claro. Parece ser que también hay un mar de fondo ahí para que directamente... El, este, gente que, que tiene que ver con la celeste o que son representantes o dirigentes de la lista celeste, salgan masivamente y públicamente a, a defender a, a la lista celeste por las elecciones que se vienen. Claro. Eh, ¿Hay, informa ¿hay información oficial, Mauro, de la Junta Electoral? ¿Todavía no? ¿De qué va a ser con A mí no me llegó nada. Nada, oficialmente no hay nada, solo un trascendido de que la lista de acción cooperativa estaría habilitada para participar solo en Toay y Santa Rosa, eso es extraoficial. Todo eso es un trascendido, vamos mm. a ver si conseguimos información claro. o si la lista se, o la Junta Electoral sí. hace una conferencia de prensa para contar que no estaría nada mal porque está bueno para, sí, más vale. para que lo digan. Mm. Esta, estas elecciones son distintas porque no. va a haber dos listas, claro. entonces este, mm. estaría bueno que la Junta Electoral salga a decir algo y seguramente vamos a escuchar por estas horas, tanto a una lista como a otra, eh, haciendo las respectivas campañas Claro, y esto que se empieza a movilizar la Celeste, claro, hacía 15 años que no que no tenía una oposición seria. En, claro, el... La primera movida fue el, la semana pasada en la plaza, que estuvimos claro. ahí mm. cubriendo periodísticamente, y bueno, hacía mucho tiempo que no salían. Claro, sí sí, sí, sí. Y sí, sí, también sí. es movilizante para la Celeste, sí. y también es, este, es eh, sacar un poco las... las telarañas que hay, que quedaron ahí dando vueltas de, de poco movimiento. Y te digo que hay militancias de muchísimos años de la CLF que están preocupadas por la situación y quieren salir a contar y sobre todo a defender lo que ha hecho claro. la celeste durante estos últimos 30 años en la cooperativa. Sí, sí, sí, más vale. Eh, bueno, Mauro, eh, con alguna de esas novedades estarás al aire en un rato, entonces. Vámonos, no, Pali, cuando Dale. sea necesario. Bueno, nos reencontramos. Hasta luego.